Hoy estamos acá en la primera marcha nacional de organizaciones culturales comunitarias y el arte autogestivo independiente. La idea es instalar con fuerza el tema de la necesidad de discutir entre todos una ley nacional de puntos de cultura y una política cultural de Estado para las organizaciones culturales comunitarias. Y la idea es instalar este debate en la sociedad y básicamente convocar a las organizaciones culturales de todo el país a conformar un espacio amplio que tenga como, como mirada, como, como horizonte lo que fue la coalición por una radiodifusión democrática, donde nos juntemos todos los que pensamos parecido o no tan parecido para pelear por algo en lo que todos estamos de acuerdo.